Vale, bueno que ha hecho eh, unón eh, un poquillo vamos a empezar a hablar de, del barrio de bullón ahí en santourchi que lleva más o menoss unos 25 años sin, sin ser noticia hasta que una vez más pues la ocupación parece ser que ha sido el descendente de las prisas que entran en, en tema de ayuntamientos constructoras especuladoras y por ello pues con ganas de, de hacer dinero en estos espacios sin tener en cuenta claro pues pues En la necesidad de vivienda que hay dentro de dentro de las personas que ocupan y dentro de la necesidad de vivienda que cada vez se está haciendo más más global y se está viendo tanto en el precio de los alquileres como en el precio de las propias viviendas. Hoy nos queremos centrar sobre todo en esa parte que engloba la ocupación en el proceso y en su trabajo previo. Para ello eh, contamos con Íñigo, que ha formado parte del proyecto de Gus Quilore, eh, una ocupación que fue desalojada a finales de octubre, y que se dio noticia desde aquí, desde la 97, desde la la Oloca y Tamás Aspi, punto ferirratia, que dieron eh, nuestros compañeros y compañeros. Y por ello vamos a seguir un poco la entrevista, pero desde desde el punto de vista de, de la ocupación. Íñigo, Egunón, ¿eh? bueno, es que ricasco. que ricasco sube gracias por por darnos voz y, y por interesaros por, por estos temas que, que a nosotros pues nos parecen bastante importantes y nos preocupan. Mm -hmm es que el de bueno, lo primero la primera pregunta, ¿qué, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal qué tal habéis vivido toda esta situación? Que bueno, que ha sido el desalojo hace pues eso, no, hace menos de un mes. Bueno, pues relativamente bien, porque por suerte pues tenemos red, apoyo uh -huh. y, y bueno, pues eso facilita mucho una situación de estas, ¿no? De verte sin vivienda de repente eh, y y bueno, no No nos podemos quejar porque ahora mismo pues tenemos un hogar y, y no estamos en la calle cosa que muchas otras personas pues igual con menos apoyo con menos red o con menos posibilidades o menos recursos pues no, no, no disponen y, y, y bueno pues nosotros vosotros pues, sí sí que hemos tenido ese apoyo de esa red Cuando cuando empezasteis este proyecto de whisky Lory un poquillo ¿cómo, cómo, ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cuándo empezáis y, y visteis que dijisteis Bueno, vamos a empezar con la ocupación Vamos vamos a tirar para adelante y vamos, vamos a hacer este proyecto? Bueno, pues nos empezamos a interesar por el tema de la ocupación Pues bien de chavales, ¿no? Eh, ya en, en nuestro barrio había pues Gasteche Había otras Ocupas ...y pues de joven te... ...pues por un tema de inquietudes o... ...o por un tema de, de, de que te gusten las pintas o las formas... ...pues empiezas a interesarte por el tema de la ocupación... ...al principio es una cosa pues igual... ...más de romper con lo establecido ¿no?... ...de, de no formar parte de, de, de lo que todo... ...de la masa, de la sociedad de alguna forma... ...de lo normal ¿no?... ...o de lo normativo... ...y poco a poco pues con el tiempo... Eh, y con, con el paso de los años, los meses, pues vas viendo un punto de vista de la ocupación más político, más más una cosa que, que atraviesa más a todas las personas, ¿no? En el sentido pues ya de, una, de la reivindicación de la vivienda o de ir en contra de la propiedad privada o algo así como que, que lo que empieza siendo pues como un, algo en plan... Un juego algo divertido algo atractivo eh, por un tema más estético o, o, o no participar de, de lo establecido acaba siendo pues una forma de vida una forma de entender tu vida de ver el mundo de una idea que pues empieza a marcar tu devenir ¿no? de alguna forma. Claro, me imagino también, o sea, mi duda trasciende también un poco de que una cosa es eh, un gasteche como tal, ¿no? Que es un proyecto igual más en comunitario, más que no se está a las 24 horas del día, por así decirlo ahí, y otra cosa es ya empezar un proyecto de decir, no, no, aquí vamos a estar y vamos a vivir aquí, ¿no? No sé cómo cómo llevasteis eso, igual cuando cuando empezasteis también, joder, qué, qué paso se tiene que tener en cuenta, porque no es lo mismo igual en un gasteche, ¿no? Que igual hay... ...cuatro cosas cuatro proyectos pero claro ya empezar a vivir ahí no sé no sé cómo vivisteis... o cuáles fueron las dudas iniciales al final o, o si visteis mucho contraste al principio ¿no? de lo que es un gasteche a, a lo que es por ejemplo pues una, una casa como tal no una, una vivienda bueno sí que tiene tiene sus diferencias ¿no? y también muchas similitudes eh, una vivienda pasa a ser tu refugio tu zona segura Eh, ...donde donde tú te puedes, pues no sé, eh, o sea aparte de un hogar, ¿no? Quiere decir, donde tú te tienes que sentir a gusto, entonces, pues bueno, más allá de, de las relaciones que puede haber en un aspeche, ¿no? De que hay que ponerse de acuerdo, de que hay que participar de una asamblea, pues tienes que aprender a convivir con la gente... Yo creo que no es mi proceso nuestro proceso en este caso ha sido un poco paralelo, ¿no? Porque a la vez de que nosotros ocupábamos una vivienda y empezábamos a crear nuestra vida, ¿no? Eh, juntos en esa casa, las personas que hemos vivido ahí, que por los que durante estos años han pasado por ahí, pues luego también participábamos de espacios más colectivos. Entonces, pues ha sido como como como crecer con con las dos experiencias, ¿no? Por un lado la experiencia de, de los pases y de los centros sociales que, que te da por ejemplo un montón de habilidades que luego para nuestra vida en nuestra casa nos han servido no por ejemplo conocimientos en el tema apoyo pues que se eh, ya más más materiales no el tema eléctrico el tema de fontanería o el tema de arreglar las casas sí. o lo, con el tiempo fabricar un te un tejado también luego te da también un montón de recursos a la hora de de vivir, ¿no?, de aprender a contar con los demás, de de, verlo, de valorar cómo, cómo piensan, de intentar ponerse en común, de saber debatir, de... de Entonces, pues bueno, eh, en nuestro caso ha sido como, como una movida paralela, ¿no? Y, y luego, aparte, dar un sentido a, a todo... Al principio ocupas, pues, por... Mmm ...cuando ocupamos nosotros como cuando éramos chavales... ...pues era un tema más en plan... ...pues nuestro sitio ocupa, nuestro vamos a hacer nuestra vida... ...vamos a salir de casa de nuestros gurazos... Eh, ...vamos a ser independientes, ¿no? O sea, necesidades que todo el mundo tiene... ...y, y luego con el tiempo pues está, le vas metiendo un contenido todavía... ...más político en el sentido de... ...ocupamos para... ...para denunciar la, la falta de viviendas ocupamos pa, para denunciar la especulación, el negocio inmobiliario, los chanchullos, el para reivindicar que la vivienda es mucho más que un derecho, no que es una necesidad que todo el mundo tiene, y entonces ya pones en valor también todo eso. O sea, bueno, pues eso, cuando ocupamos fue, al principio, fue una cosa más de ir creciendo y aprendiendo a la vez que que construyamos nuestro hogar no sí bueno me imagino claro como has dicho el tema de, de la especulación y así claro eh, la cosa fue que, que ese espacio ¿no?, donde estabais vosotros y vosotras eh, hacía casi 20 años ¿no? Que, que no que no, no nadie nadie pasó por ahí nadie preguntó nada por ese espacio pero de repente no entra el el, el plan el nuevo plan de De municipal no que, que había de urbanismo y parece ser que de repente ya como que, que empieza a ser un problema, ¿no? Ya ahora de repente no como has comentado un poco, ya de repente entran sí. intereses especulativos, ¿no? Y... Hombre, pues el barrio del Bullón no es deja ser pues un ejemplo de otros muchísimos que hay por todos los lados, ¿no? Uh -huh. En todos calerría en todo el estado y en todo el mundo el barrio del Bullón es un un barrio que está fuera de ordenación en Santurchi desde hace Más de 30 años, con lo que implica que no dan permisos para arreglar las viviendas, es más difícil vender, es más difícil arriesgarte a comprar, en el sentido de que hay una incertidumbre sobre el barrio, ¿no? Que cuándo va, van a hacer el proyecto, qué casas van a tirar, qué no van a tirar. Entonces, la gente, pues, lo que han conseguido con, con esa fuera de ordenación durante tantos años es dejar el barrio, pues, ir degradándolo, ¿no? degradando lo y degradando en el sentido de que nos hacen inversiones desde desde el, desde el ayuntamiento y así pero luego también a los vecinos les condenan a una situación de incertidumbre en la que pues eso como no sabes cuál va a ser el futuro pues no inviertes no arreglas y tal entonces qué, qué pasa en los barrios así el bullón es un ejemplo de mucho serio ¿eh? con Santurchi sí. pasa en varios barrios y pasa en, en un montón de ciudades y en un montón de pueblos de, de todos galería no Eh, ...pues por ejemplo que, que el, el barrio al degradarse lo que haces es devaluar el precio de esa vivienda... ...devaluar la calidad de vida, dejar el barrio vecinos y vecinas van abandonando las viviendas ¿no? ...con lo que el barrio se, se queda todavía pues más degradado en el sentido de que los barrios y las casas necesitan gente que las habite... ...y, y al devaluar las vivienda luego vendrán las constructoras, comprarán barato construirán ...y venderán caro, ¿no? O sea, es la, la especulación de manual, ¿no? Eh, hay mil formas de hacerlo, ¿eh? Pues de agradar un barrio o en algunas zonas facilitar eh, que haya eh, personas conflictivas... decir y conflictivos para que la gente no quiera estar... ...o no dar permisos para arreglar, como es en este caso. Entonces, bueno, pues el barrio del Bullón es uno de esos barrios en Santurchi pero que, por suerte, pues tiene un tejido vecinal, de alguna forma, pues bueno, relativamente sano, ¿no? O sea, me gustaría que estuviese mucho mejor, sí. pero, pero bueno, los vecinos y las vecinas del barrio luchan y pelean porque, porque su barrio, y su, sus vidas y sus viviendas, pues sean un sitio digno y, y ahí está el, pues, el conflicto que hay entre las instituciones y las empresas constructoras Y, ...y los vecinos del barrio, ¿no? Claro, la siguiente... ...o sea, justo mi siguiente pregunta... ...iba, iba más o menos por ahí enfocada... ...que, que eh, dentro del ambiente del barrio y demás... ...cómo, cómo, cómo se vivió esa parte, ¿no? ¿Cómo, cómo entrasteis ahí en, en, en este proyecto? Y, y la gente del barrio, ¿cómo, no sé, si, ¿cómo os acogió? ¿O si visteis rechazo? ¿O si todo lo contrario? ¿Visteis, joder, pues pues bien, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de relación también había con el barrio? Porque esto al final siempre siempre trae un poco, ¿no? Siempre trae un poco de discusión y así bueno pues o sea tenemos la suerte de que en, en el bullón está la que lo gastechea que lleva 22 años ocupada en el barrio mm. que, pues que ha conseguido romper un montón de estigmas que hay sobre los ocupas ¿no? en general mm. y, y el trabajo que se ha hecho desde el gasteche pues ha facilitado mucho eh las viviendas que hay ocupadas y se han ocupado durante todo ese tiempo en el barrio. Los vecinos y las vecinas pues ya saben que que para ser para ser una persona problemática que no es como lo que como como pintan a los ocupas, ¿no? como problemáticos, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero pues no hace falta ser ocupa, puedes ser propietario, puedes vivir alquilando, puedes tener una cesión, vivir en casa de tu madre o cualquier cosa y, y ...y crear problemas en el barrio... ...el, el Gasteche lo que ha conseguido... Es, ...de alguna forma... ...pues... Eh, ...que que los vecinos y las vecinas entiendan la ocupación... ...o vean la ocupación como nosotros la entendemos... ...no todos por supuesto... ¿eh? Eh, claro, sí, sí. ...parte de los vecinos... Y, ...y eso ha facilitado mucho... ...pues... pues ...el que se puedan ocupar casas ¿no? Eso y, y que han degradado el barrio a muerte... ...y que la gente ha dado vida a las casas... ...y las ha, y las ha cuidado ¿no? Entonces tú entras en una vivienda... ...que está abandonada y de primeras pues la gente es recelosa... Eh, ...porque estás infringiendo la ley o por los estigmas que han creado... no ...en torno a los ocupas... ...con el paso del tiempo pues te conviertes y, en un vecino más... no y, ...y van viendo qué tipo de personas están son las que habitan esa vivienda... ...si tú cuidas y, y tu casa y cuidas la relación que tienes con los vecinos... ...pues en general creo que que no, ni, que no van a tener ningún problema contigo no entonces pues bueno sí que que sólo estuviese el gasteche y el trabajo que hacen los gasteches y los centros sociales ocupados pues es pues no sé como como una ya veo una tarjeta de bienvenida para el resto de ocupas no depende de lo que se hagan esos sitios pues verán también a los ocupas de esa forma Luego, dentro, está claro que sí. bueno pues yo que sé que ...que por ejemplo desde las instituciones... ...y los medios de comunicación... Uh -huh. eh, ...sólo sacan las noticias de, de las ocupaciones... ...que les interesa ¿no? Ah, no, ¿no? O sea que la opinión que se está creando... ...sobre el movimiento de ocupación no es casual... Uh -huh. ...o sea no... ...no obedece a... ...a una casualidad de que sólo saquen... ...a los ocupas problemáticos, a los conflictivos... ...por qué no han venido al barrio... ...a hacer reportajes... ...sobre a ver qué pensaban los, los vecinos de nosotros ¿no? ¿Por qué no han noticias? ¿Por qué obvian eso... ...en las noticias que han sacado cuando han desalojado nuestra casa. porque qué que los propietarios eran una constructora... ...y hablan de propietarios como si fuesen personas propietarias, no? Entonces, pues bueno, los medios de comunicación hacen su trabajo... Eh, ...ordenados desde las instituciones, que es lo que les interesa, no? Que es deslegitimar un movimiento y, y hacer posicionarse a la gente... ...porque saben que el problema de la vivienda es un problema grave saben que el problema de la vivienda y nosotros lo entendemos así también de aquí en adelante siempre ha sido no pero cada vez más va a ser un, un problema que, que va a estar en de alguna forma muy visible porque pues todo lo que se avecina a, todo, o sea, la vivienda atraviesa a todo el mundo todo el mundo necesita una vivienda y cuantos más eh, cuanto más crisis menos calidad de vida cuanto más cuantos más los, los problemas sociales se acentúan la vivienda, pues, va a estar ahí en el candelero, ¿no? Ellos saben que va a ser así, por eso tienen sus estrategias con los medios de comunicaciones, por eso eh, hablan de endurecer las leyes contra los ocupas, porque porque la vivienda va a ser un, un, un tema candente en los próximos años y y ya lo están preparando, ¿no? Están preparando ese terreno para criminalizar. Claro, estamos viendo también eso, el tema de los alquileres, o sea, cómo está cada vez más difícil, eso, el tema de que has comentado tú un poco, ¿no? de El tema de independizarse como tal, o sea... De, Que esto, que esto cada vez está siendo un, un problema mayor y que vemos que, que, que en ningún momento ha bajado el precio de nada, sino que es sobre todo lo contrario, no que, que ha subido y demás. Luego también te quería preguntar, en parte de, de la relación también, has hablado ahí un poco de barrio, no sé si dentro del barrio también había algún tema de... ¿Alguna asociación que se ha acercado en algún momento? O sea, más allá, ¿eh? Más allá del Gasteche también. No sé si también mm. habéis tenido, pues, eh, yo qué sé, eh, en, en la asociación de vecinos o algo algo un poco externo que, que hayáis visto y hayáis dicho, joder, pues, ostras, nos, nos han venido a apoyar o, o, nos, han, o nos han dado... Bueno, más sí, más a título individual, ¿no? Mm. O sea, ha sí, sido. No. En general, sí que tenemos relación con personas de, con la asociación de vecinos del barrio mm. que se reúnen en el Gasteche y... ...y tenemos relación con algunas personas más y otras menos. Eh, no, no, no se han implicado que lleguemos así en plan super a saco... ...sí que hemos recibido el apoyo pues personal de un montón de, de esas personas... Que, ...que se agradece y hace falta, ¿eh? Pero bueno, siempre pues nos gustaría pues que hubiese posicionamientos claros ante esto, ¿no? Pero bueno, pues la gente muchas veces por miedo, por vergüenza... ...o así te pueden dar en, el apoyo a título individual... ...o cuando no hay nadie delante... ...y luego pues pues cuesta más hacerlo eso público, ¿no?... ...pero bueno, sí, sí que hay un montón de vecinos y de vecinas... ...que que nos han apoyado desde el principio... ...y un montón de de vecinos y vecinas que que, que nos han dicho... ...pues pues vaya mierda, ¿no?... ...que os hayan desalojado... Mm. ...y que hayan dejado la casa otra vez vacía, tapiada... ...que hayan reventado el tejado la constructora, se o sea, que la casa no la querían para vivir nadie, o sea, eso así. Ah. Han reventado el tejado que nosotros mismos habíamos construido o rehecho eh, en Ausolán hace siete años, lo han destrozado para que eh, llueva dentro, o sea, ahora mismo esa casa no tiene futuro con todo lo que ello supone, ¿eh? Uh -huh. Para los vecinos de alrededor, tener una casa en ruinas a lo tuyo, eh, para el barrio, de, de todavía degradarlo más y contribuir a eso, y nada, pues esa casa es de una constructora que se llama Chaferma, Se afirma SL y que está esperando a que cuando el ayuntamiento ejecute el plan de ordenación, cuando puedan hacerlo, pues pillar su cacho y construir y vender y sacarle su tajada, ¿no? Allí las vidas y las viviendas de toda la gente que habita ahí les importa una mierda. Esa, esa es la realidad de esta casa concretamente, por lo menos, vamos. Sí, y en general claro, no sé, no sé si sabéis, ¿tenéis alguna idea de cuando vinieron y os desalojaron? eh Claro, me imagino que igual esto mítico que es de la, de la noche a la mañana y así, pero no sé, o sea, ya hay sobre, sobre papel o se sabe algo, claro, porque también nos o sea, os ha afectado a vosotros y a vosotras directamente, pero también al resto de vecinas y vecinos que están ahí. Entonces, no sé si hay un plan que diga, ostras, pues para para dentro de un mes o para dentro de dos, pues aquí, aquí va a haber una reforma... ¿En el barrio? Sí, sí, sí, eso es. No tiene pinta. Ah, ¿no? O sea, no, pues... el ayuntamiento... ...del PNV, este, esta legislatura ha estado intentando, bueno, han sacado algunas propuestas de, de Plan General de Ordenación Urbana... Uh -huh. ...que no solo afecta al Bullón, sino que tienen un montón de planes para un montón de barrios de Santurchi... ...porque Santurchi, pues bueno, para la gente que no lo conozca, Santurchi tiene un centro así digamos muy arregladito, muy bonito, ¿no?, con su parque y sus infraestructuras del centro, pero luego tiene un montón de barrios alrededor de todo ese centro, ¿no?, que están rodeando las faldas del Serantes, eh, todos mirando al mar, que son barrios pues que, que están más bien olvidados, ¿no?, que, que, que no les hacen mucho caso. Entonces, pues bueno, el Ayuntamiento ha intentado mover el tema de los PGOs, en concreto también el del bullón, uh -huh. pero, pero ahí tienen un montón de problemas. Van a tener un montón de problemas porque porque hay mucha gente que, que no se va a conformar con que les den un piso o, o algo de dinero cuando tienen casas, que aunque sean casas pequeñas y casas antiguas, de antigua construcción de pescadores, pues tienen su terrenito, tienen su huertita, uh -huh. tienen sus espacios abiertos. Y, y y bueno, ya solo hablando pues la mayoría es, mira por el por su tema individual, ¿no? Quiero decir, aunque hay peña que ve más allá en colectivo o en lo que es el barrio, la forma de vida, de organizarse, de cómo puede ser un barrio si cambian la estructura, si lo hacen más impersonal, pero pero bueno, la, la gente mirando un poco en sus intereses individuales, pues no no va a tragar con esto, ¿no? Encima en Santurtxi hay ya ejemplos de antes, ¿no? Como, por ejemplo, es el solar que se llama gr 230 que es un solar que hay en Mamariga, donde ahora mismo están construyendo un bloque, ¿no? Uh -huh. Pero ahí había casitas pequeñas como las que puede ver en el Bullón o en otros muchos barrios de Santurchi, donde ahí se presentaron el ayuntamiento y una constructora, ofrecieron a los vecinos dinero por sus casas y un realojo en los pisos nuevos que iban a hacer allí. Imaginaros pues, que podía haber como... 10, 15 casitas ahí en ese espacio uh -huh. y pues unas 55 familias así unas 50 familias más o menos y algunas eran de los plantas las casitas y así no uh -huh. y, y bueno les ofrecieron un, un dinero y un y un real, y una vivienda nueva que durante el tiempo que durase la construcción del edificio les iban a pagar el alquiler de, de una vivienda para que estuviesen ahí mientras construían... Lo que pasó a posteriori es que, bueno, cuando tiraron sus casas, estaban en otro sitio, pasaron los cinco años que tenían pactados de alquiler, no habían construido nada, la gente se vio en la calle, sin vivienda, ni la que les habían prometido, ni la que tenían antes porque la habían tirado, sin proyecto sin, sin vistas de construir nada nuevo en ese solar y familias que han estado, pues, diez años pues viviendo de sus hijos y así, porque la gente mayor casi toda, ¿no?, uh -huh. y alojadas en casa de sus hijos o, o de prestadas. Eso es un ejemplo real que pasa en el barrio y que los vecinos del bullón y de ri conocen y que no van no quieren permitir ¿no? no no no quieren arriesgarse a eso entonces el ayuntamiento va a tener problemas para para meter su plan general aunque bueno sabemos que con el tiempo pues esta peña tiene muchos recursos económicos y, y muchos contactos que, que al final es lo que mueve la rueda y, y los utilizarán no Claro, pero bueno el hecho el hecho de que ya estés informando de esto ¿no? que bueno pues yo yo personalmente vamos yo desconocía hasta esta otra parte ¿no? de, de este plan y, y cómo y cómo funciona no el hecho de intentar un poco como dices tú eh, ir creando un poco conciencia pues sí es verdad que por desgracia por la, la memoria ciudadana no no es a muy a largo plazo pero bueno el seguir haciendo conciencia y seguir haciendo campaña pues yo creo que que va a ser que va a ser un paso y no sé pues pues eh, Ya más o menos yo creo estas preguntas, no sé si tienes algo más que añadir, Íñigo. Eh, no pues, sé. Pues si... no sé, la verdad es que podría decir un montón de cosas, ¿eh? pero yo a toda la gente que bueno, que puede escuchar la 97 o los medios afines nuestros, ¿no? Gente que que, que bueno, que tenemos nuestras familias, ¿no? Eh, ...que pues, en un momento podemos llegar a heredar la casa de nuestros gurazos cuando se mueran... ...o la casa de nuestros haitites, tal, no sé cuál... ...que hay mucha peña que, que se dice que, bueno, con ideología de izquierdas, no sé qué... ...que luego se dedica a especular con el tema de la vivienda o con otras muchas cosas... Sí. ...que trata de sacar 150 pavillos más si puede con el alquiler... ...y, y, y para mí... Pues bueno un mensaje a toda esta peña no es decir la vivienda no es un negocio no podemos formar parte de esta de esta mierda, no podemos formar parte de la especulación que sepamos que, que esas pequeñas que ¿no? propiedades que tenemos pues podemos de alguna forma convertirlas en, en, en algo que sea no sé, sea, algo válido para la peña y no en, en negocio otra vez, ¿no? O sea, que seamos conscientes de lo que tenemos, que, que no hagamos negocios con la vivienda como con un montón de cosas de necesidad básica, ¿vale? Sin más. Está es una reflexión bien. que últimamente me viene a la cabeza, ¿no? Y que llevamos hablando, pues, dentro hmm. otras muchas cosas en el movimiento de ocupación. Y, y pues hay que queda eso, que cada uno, pues, sea responsable. Vale, pues, eh, Mía Asker, Mía Askeriño, a tomar la llamada de la bloguita más aspiratia para Suelta la Olla. Y bueno, eh, y estaremos al tanto, ya sabéis que para lo que queráis, eh, tenéis aquí el número, tenéis aquí también vuestro vuestro espacio Y para, para siguientes proyectos también, para tenernos un poco en cuenta, ¿no? Y tener un poco la, la información de, de lo que pase también allí Así que nada, pues nada es, es que ricasco, es que mía, es que Es que ricasco a su EIB, bye, y, y, en, y nos veremos por ahí, en próximas <susurra> ocupaciones Vale, eso es, mía, es que mm.